Hola amigos del programa La Lupa. Queremos brindar próximamente un humilde homenaje a uno de los grandes maestros de la comunicación de todos los tiempos, el gran Juan Antonio Cebrián. Para ello intentaremos contar con aquellos que le acompañaron en su carrera como divulgador y con sus compañeros de profesión. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor Y agua de la constancia brotará Pero este homenaje no podría realizarse si no contáramos con quien de verdad era importante para el maestro tú el oyente Será difícil Y para ello nos gustaría que nos grabarais un pequeño audio de un máximo de 90 segundos de duración. Pero no queremos que lo hagáis en pasado. Cerrar los ojos e imaginar que habláis con él. Porque el maestro sigue vivo a través de su gran obra. Y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Podéis mandar vuestros audios a través del correo lalupa.turradio.com. Si siembras una amistad conmigo, plantará y abonar. Soy Rosa Pérez Espero y vuestros audios fe, pues tiempo y Fuerza y honor no tu corazón